El filósofo francés Henri Bergson es actualmente un gran desconocido. Su pensamiento no se estudia, aparentemente no tiene seguidores, no tiene importancia, no tiene influencia, su pensamiento está trasnochado. Aquí creemos que la respuesta a estas preguntas es no. En este vídeo vamos a justificarlo analizando el pensamiento de Bergson, sus conceptos básicos que quizá te suenen: la durée, la duración, y el e l a n vital, el impulso vital. Sus descripciones del tiempo, la memoria, el movimiento, y poniéndolo en contexto, algo que no sólo tiene valor en sí mismo, puesto que Bersón fue un filósofo original que intentó abrir nuevos caminos, sino que da una nueva perspectiva a la filosofía continental europea del siglo XX, ya que ayuda a entender, entre otros, a Heidegger, Derrida, Merleau-Ponty y, sobre todo, a Deleuze. Si pudiésemos viajar en el tiempo, Algo que se discutía mucho en época de b e r s ó n y aterrizásemos en los años veinte del siglo pasado, veríamos que era inconcebible imaginar que un siglo después b e r s ó n fuese a ser una figura semi desconocida, porque entonces era una auténtica estrella, no estrella de la filosofía, sino estrella en general y a nivel mundial. Asistir a sus clases en París era algo codiciado. Los alumnos iban horas antes a reservar sitio. Personajes importantísimos del mundo de la cultura viajaron a París para poder escuchar a Bersón en directo, como por ejemplo en el caso español el poeta Antonio Machado. Si Bersón viajaba a dar conferencias, las colas eran interminables. Miles de personas querían verlo y escucharlo. Sus libros eran superventas y traducidos inmediatamente a numerosos idiomas. Hasta tenía fans que pedían mechones de su pelo en la barbería a la que acudía. Se le atribuye Haber salvado a personas que próximas al suicidio habían recobrado la ilusión por vivir tras escuchar sus charlas. Hasta se le hace responsable de que a Einstein no se le diera el premio Nobel por su teoría de la relatividad, pues era una de las figuras que no quedó totalmente conforme con ella. Y sí, entonces era más famoso e influyente b e r s o n que Einstein. b e r s o n Recibió el premio Nobel de literatura y última nota relevante. A diferencia de otros filósofos que también lo han recibido, como Bertrand Russell o Jean Paul Sartre, b e r s o h n no tiene una obra literaria aparte de la filosófica. Se lo dieron por sus libros de filosofía, que además no son tantos. Así que, ¿qué tenía b e r s o h n queda claro que escribía y hablaba muy bien, pero también que conectó con el público de su época como ningún otro filósofo lo había hecho ofreció un pensamiento que resultaba irresistiblemente atractivo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX la filosofía tenía un problema no sabía muy bien cómo convivir con el imparable desarrollo científico y tecnológico que la rodeaba tenía sentido la filosofía porque ya no se podía vender como precursora de la ciencia la ciencia ya estaba ahí desarrollada si la ciencia explica el mundo ¿Para qué sirve la filosofía? Hubo quien quiso defender aún la superioridad de la filosofía, pero b e r s ó n ofrece otra solución, que además nos permite entrar en su pensamiento, que es bastante complejo. b e r s ó n viene a decir que la realidad no se puede comprender totalmente sin una aproximación filosófica. Resuelve el conflicto ciencia-filosofía contemplándolo como una cuestión de puntos de vista distintos. La ciencia tiene su razón de ser en un punto de vista práctico. El instrumento para el desarrollo científico es la inteligencia, que realiza análisis de lo que observa. Así realiza mediciones, observaciones concretas de los objetos en el espacio, lo cual está muy bien, pero no es la realidad. La realidad, dice Versón, no es la capturada por la ciencia, porque la realidad es movimiento. Y para analizar, lo que se hace es congelar un instante. La ciencia estudia, porque no puede avanzar de otra manera, objetos situados en el espacio. Analiza reduciendo lo que es complejo a sus partes más simples. Define a través del lenguaje y todo ello da imágenes estáticas de una realidad que es dinámica. La ciencia s o l o puede representar claramente lo estático. Su reino, además, es la materia, situada en el espacio. La realidad no es, dice b e r s o n sino que constantemente deviene. Para captarla no sirve la inteligencia ni el análisis, sino la intuición. La intuición es la conciencia inmediata o percepción directa de la realidad y es el instrumento de la filosofía. Mientras que el análisis lo que hace es dividir, simplificar y transformar la realidad dinámica en una imagen estática, la intuición sirve para todo lo contrario, para captar la realidad, o sea, el devenir, el movimiento, la duración, que es el concepto central de la filosofía de b e r s o Cualquier análisis es por necesidad reductivo y por eso es distorsionador. Sin embargo, la intuición permite acercarse a la realidad de la duración. Un problema es cómo transmitir esto. La intuición es una capacidad humana, como la inteligencia, pero es instantánea, individual y difícilmente comunicable. La ciencia define a través del lenguaje. La filosofía no debe definir, porque el lenguaje, como el análisis, Es una forma de reflejar como estático algo que es dinámico, así que hay que tener mucho cuidado con él. Por eso, b e r s o n que pretende ser claro, a la vez pretende no definir sino a través de metáforas ir despertando en el lector la misma sensación que le transmiten a él sus intuiciones. Esa es su forma de comunicarlas. Así que si has intentado acercarte al pensamiento de Derrida, Y, de les, y te irrita que no definan nada. Aquí tienes un origen de su postura para transmitir la realidad hay que mostrarla sin definirla. Hay que provocar la inmersión del lector en ella. La ciencia es incapaz de capturar la realidad del devenir constante, del movimiento impredecible que constituye la vida. Lo que puede captar la duración, que es la esencia de la vida y por tanto de la realidad, es la intuición. Pero esto es extraordinariamente difícil. Tenemos la costumbre de utilizar la inteligencia, que es la que nos permite actuar de manera práctica. La intuición aparece sólo de manera fugaz y la función de la filosofía es intentar facilitarnos el acceso a esa intuición y volcarla en nuestra capacidad de reflexión. Simplificando, para Bersón existen dos campos, que pueden hasta ser complementarios: el de la inteligencia práctica. que analiza la materia en el espacio y el de la intuición al que corresponde captar la vida que es en esencia duración esta división acompaña a b e r s ó n cuando trata de describir diferentes aspectos de la realidad la vida y el ser humano porque b e r s ó n a su manera original es siempre dualista no sé si hasta ahora te has dado cuenta pero de hecho estoy haciendo desde el principio una división ciencia inteligencia materia espacio Frente a filosofía, intuición, duración. La segunda cadena es más corta hasta ahora, pero se alarga con espíritu o mente. Se ve aquí el dualismo versioniano materia-espíritu y espacio-duración o tiempo, porque la duración está relacionada con el tiempo y el concepto de tiempo de b e r s o n es una de sus creaciones más significativas. Estamos siempre a vueltas con la duración. La duración y el tiempo son el núcleo para entender la filosofía de Versón. Muy bien, pero ¿qué demonios es la duración? Como estamos en el campo de la filosofía, definición no vamos a tener, pero sí aproximaciones varias. Versón dice que la realidad no es, sino que deviene. O sea, la realidad no son objetos estáticos, sino movimiento puro. Eso es la vida y eso es la duración. La duración es el movimiento real que se da no en el espacio. Sino en el tiempo, mientras que la aproximación científica al movimiento es tan irreal y absurda como las aporías de Zenón de Lea. El movimiento descrito como la distancia que recorre un objeto entre un punto A y un punto B no es la realidad del movimiento, la duración lo es. La realidad no es sino que deviene, y el acceso a la realidad está no en situar objetos en el espacio. q u es lo primero que hacemos con la inteligencia práctica y que es útil para la acción, sino en el tiempo. Pero no, una vez más, el tiempo situado en el espacio, no el tiempo que tarda un proyectil en ir del punto A al B, no el tiempo del reloj. La duración no es una sucesión de instantes. b e r s o n dice que el movimiento real es, precisamente, Porque no se compone de instantes, porque el instante es una congelación del movimiento. Volviendo a las aporías de Zenón. Aquiles alcanza a la tortuga a pesar de que Zenón razone que es imposible precisamente porque en un paso suyo no se descomponen ni se congelan los instantes ni se pueden dividir los puntos de su trayectoria. La ciencia y el análisis que utiliza. Nos dan esos presentes congelados. Pero eso no es la realidad. La realidad es duración. Y la duración refleja un tiempo en el que, atención a esto, coexiste pasado y presente. En la duración v e r s o n i a n a no hay un pasado antes y un presente después, sino un pasado que está debajo del presente, que coexiste con él. Por eso el tiempo de b e r s o n no es la hora del reloj, porque en la hora que ves no está comprendido el pasado que existe bajo el presente, que tú captas con tu intuición y que te permite acceder a la realidad como es, o sea, como devenir, o sea, como la vida. La duración es el movimiento real y es lo que se pierde en el análisis científico. La ciencia estudia las cosas y con bastante éxito, pero es que para b e r s o n Que no niega la existencia de las cosas y que si un objeto se dice que es rojo, pues es que es verdaderamente rojo, por ejemplo. La vida no se centra en las cosas, sino en el devenir. Así que, en realidad, no está criticando a la ciencia ni a su punto de vista práctico, que está totalmente justificado y es utilísimo. A quien más critica es a la propia filosofía. La filosofía. se ha centrado en el estudio del ser. Que es caer en el estudio de las cosas y olvidarse del devenir, o sea, la duración, que sería para lo que está. Encierra más el devenir que el ser, dice Versón. Versón critica lo que considera falsos problemas, que son falsos problemas filosóficos. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿En la naturaleza hay orden o desorden? Todo esto está mal planteado. Centrándonos en el ser. o La dialéctica entre ser y no ser. Perdemos la duración, o lo que sería importante del ser desde la perspectiva de la duración: la diferencia. La diferencia no es de una cosa con otra, ni la diferencia de lo que es una cosa respecto a lo que no es, sino lo que cambia en sí mismo, la diferencia que supone la heterogeneidad y los cambios de cualidad. La duración y la diferencia reflejan lo mismo. El ser manejado tradicionalmente por la filosofía es un concepto erróneo, dice Bersón, porque no es más que una abstracción. O te quedas con el ser uno, eterno,、e、inmutable, que es totalmente estático y sólo puede oponerse a la nada, o te vas por la vía dialéctica del ser y el no ser y lo que haces es quedarte con otra falsa descripción del movimiento. El ser de un terrón de azúcar se encuentra en una duración determinada, en una cierta forma de durar. en Una cierta tensión de su duración dice v e r s o n anticipando caminos que seguirá luego de l e s La filosofía ha pecado de dejarse llevar por la inteligencia y utilizar sus conceptos lógicos y estáticos. El ser es la diferencia, el movimiento, la duración, no es ni lo inmutable ni la contradicción entre dos opuestos. Para capturar esto, el filósofo tiene que concentrar su pensamiento en lo individual en vez de diluirlo en lo general. Tiene que hacer el inmenso esfuerzo de utilizar la intuición. A través de la especificidad de la experiencia concreta e individual, podremos intentar llegar a la esencia de la vida, que es la diferencia y la duración, el movimiento real y el elan vital. Sobre esta base, b e r s ó examinó aspectos tan variados como la percepción, la memoria, la metafísica, la moral y hasta la religión. Es fundamental en él su dualismo particular que le aleja tanto de materialistas como de idealistas, tanto de mecanicistas como de finalistas. Todos ellos están equivocados desde el punto de vista filosófico porque están cayendo en la trampa de extender la utilidad de la inteligencia. que Es meramente práctica y no permite captar la realidad de la vida. La vida es duración, es diferencia y es un elán vital, un impulso vital, que no avanza de forma lógica, sino impredecible. Encuentra obstáculos y está sometido a tensiones que lo mueven en diferentes direcciones, todas a la vez creando un conjunto complejo. Cuando la ciencia, o La filosofía que ha sido arrastrada por los conceptos propios de la ciencia. Estudia esto. Ve cadenas lógicas de causas y efectos. Todo ello muy útil para la acción, pero que puede conducir a tener la impresión equivocada de que no hay libertad sino determinismo. Porque Versó defiende que existe la libertad de verdad. La vida es impredecible, no una cadena perfecta de causas y efectos. El movimiento se produce en direcciones inesperadas. No está todo organizado. Por eso, Persson ni es mecanicista ni finalista. Y por eso puede decir que existen actos libres. No dice que todos los actos son libres, pero sí que existen actos libres. Siempre fiel a su dualismo, Persson acepta que muchos actos vienen determinados por causas concretas. Por presión social, por costumbre. Esto sería todo práctico, útil. Pero también hay otro nivel más profundo, ese de la intuición, la duración. Y ahí también existe el yo más profundo del hombre y ese puede actuar libremente. ¿Cómo? ¿Cuál es el acto libre? ¿Qué es la libertad? Bueno, como estamos en el campo de la intuición. Lo peor que podríamos hacer es definir libertad. Así discutiríamos con los deterministas sin sentido. No. El acto libre es el acto del yo como duración pura. El acto de la personalidad completa que decide. Y el individuo lo reconoce interiormente. Tú sabes cuándo actúas libremente. Lo notas dentro de ti. La división constante entre un nivel práctico, que es real y útil, y otro más profundo al que accede la intuición, el de la duración, ese dualismo de b e r s o n es fundamental para él y lo arrastra a todo lo que examina. Así, b e r s o n cree en el dualismo mente-cuerpo. El cuerpo, según él, es un centro de acción. El cerebro es lo que activa o desactiva determinadas conexiones, como una especie de centralita telefónica. Lo cual le sirve para explicar su concepción de la percepción y la memoria. El ser humano necesita poder actuar. La percepción y en parte la memoria están subordinadas a esto. La percepción está totalmente orientada a facilitar la acción. Es lógico que no capte toda la realidad, sino que se centre en poder situar objetos en el espacio, un espacio subjetivo, para poder actuar, sobrevivir en el mundo. La memoria, sin embargo, no se limita a esto. Así, Bersón distingue una memoria de tipo mecánico, que es práctica y permite acciones como caminar, y otra que es la memoria pura, o sea, los recuerdos, que él considera que está en la mente, no en el cerebro. El cerebro tiene la función de, ante una percepción concreta, desatar un recuerdo determinado, de todos los recuerdos de nuestra vida que están disponibles en la mente. La memoria, Cómo coexiste el pasado con el presente es particularmente importante para Berson. También hay dos morales, la cerrada y la abierta. La cerrada es práctica, impersonal, busca la conservación de las costumbres sociales para mantener la cohesión del grupo, como necesidad de autodefensa para funcionar en el mundo. La abierta es propia de personalidades excepcionales, como santos y héroes, y no está fijada desde el exterior, sino decidida desde el interior del yo. Es creadora, libre. Incluso hay dos tipos de religión, la estática y la dinámica. La estática la crea la función fabuladora de la inteligencia. Una vez más, es práctica. El hombre tiene conciencia de su mortalidad y tiene el mecanismo de defensa práctico de inventarse dioses. La dinámica es algo distinto, mucho más profundo e individual y es visible en las figuras de los grandes místicos. Es algo extraordinario que brota de la capacidad de conectar con el impulso vital y retrotraerse a su origen. Porque Bersón era religioso. Judío, se interesó mucho por el cristianismo al final de su vida e incluso manifestó que consideró convertirse al catolicismo, pero no lo hizo porque le pareció éticamente incorrecto abandonar a su comunidad. En los años en los que el pueblo judío estaba siendo brutalmente perseguido, Bersón cree que el origen del impulso vital es Dios y que Dios es amor, como captan los místicos, además de que podemos concluir que se perdura después de la muerte. Todo en él está sustentado en su dualismo, en el creer que no todo es materia. Pero es importante recalcar que, aunque para explicarlo se tenga que recurrir al lenguaje y la inteligencia, Sus divisiones en moral o religión no se dan en la realidad de forma pura. Todo, todo absolutamente es impulso vital, y en él nada se da de forma pura, sino que hay diferentes direcciones y manifestaciones complejas. La duración y la diferencia se manifiestan en distintas tendencias que atraviesan la realidad. Nada es puro. e r ha sido cada vez más olvidado en gran medida por ese particular dualismo que él quiere salvar a toda costa ahí reside su originalidad pero se convirtió en su punto atacable en muchas ocasiones de forma exagerada y un tanto injusta creo se ha aprovechado su particular insistencia en la memoria como prueba de que no todo es materia para criticar su aproximación no científica se ha visto en su escepticismo Ante partes de la teoría de la relatividad como profunda incomprensión del desarrollo de la física, y así se le ha descartado. Si Einstein tiene razón, es que b e r s ó n no se enteraba de nada o algo así. Sin embargo, lo que se hace con b e r s ó n no se hace con, por ejemplo, Hegel, cuyas incursiones en la química y la física, cuando trata de la filosofía de la naturaleza, producen párrafos que hoy resultan cómicos. En Hegel. Se hace el esfuerzo de verlo desde un prisma filosófico, y en Versón, que defiende una postura en la que ciencia y filosofía son complementarias, no. Versón nos quiere mostrar que la realidad es compleja y que lo que captamos es mucho más profundo que lo que la ciencia puede describir, porque para describir, la ciencia aísla en elementos individuales y congela lo que es cambio y movimiento. La duración, La complejidad e imprevisibilidad del impulso vital como constante fluir han sido recogidas particularmente por Deleuze desde una perspectiva totalmente opuesta a cualquier dualismo, lo que muestra el verdadero alcance de la vía que abrió b e r s ó en el desarrollo del pensamiento filosófico, una vía que no define conceptos, que no es dialéctica y que sólo puede ser captada totalmente a través de una reflexión íntima e individual. sobre la realidad.